y lo vamos a hacer sabiendo algo más sobre un agente secreto israelí un agente secreto que hizo el que pues verás la importancia de un gran espía se valora a veces de formas muy extrañas y sorprendentes para los que trabajó quieren ensalzarle en su particular olimpo de los héroes a los que engañó Desean que se pudra en el cementerio de los perversos. Este es el caso de Licoen, cuyo cadáver lleva escondido por la Siria a la que traicionó durante los últimos 54 años. Cadáver escondido, el mismo tiempo que el Israel al que sirvió está tratando de recuperar para darle un digno entierro. Hace un mes Netflix ha sacado una serie sobre su vida que no pienso perderme. Y esta es su historia. Veréis, en 1957 Lee Cohen llegó a Israel era un árabe judío descolocado en Egipto, su país que quería vivir con los de su religión apenas tuvo tiempo para ello el espionaje israelí no tardó en descubrir la utilidad que podía tener nadie mejor que él para infiltrarse en uno de los grandes enemigos Siria tras un largo periodo de formación lo mandaron a Argentina para que se fabricara una historia de su vida debía ser un próspero comerciante que había hecho fortuna Su estancia en Buenos Aires debía servir también para trenzar amistades con sirios de la embajada que le facilitaran una entrada digna al país. Con dinero y vida disipada consiguió lo que quería en Argentina y también las relaciones necesarias para desplazarse a Damasco un año después, 1962, para continuar con sus negocios. Un árabe que volvía a sus orígenes. Cohen se relacionaba bien y sabía cómo ganarse el aprecio de los militares y los políticos influyentes. Eran famosas sus fiestas en las que ofrecía algo que no faltaba y era muy llamativo en un país árabe, la presencia del alcohol y las mujeres guapas. Era un frívolo inteligente y listo, nadie peligroso para las personalidades del país. Durante tres años, tres años, estuvo enviando al espionaje israelí todo tipo de información ultrasecreta sobre las fortificaciones sirias en los altos del Golán y sobre las infraestructuras militares de que disponían. Unas veces lo hacía mediante cartas que incluían textos en tinta invisible y otras enviaba mensajes por radio en código morse. Pero un día... En enero de 1965 pillaron una de sus transmisiones gracias a unos novedosos equipos que los rusos habían entregado a los sirios. Cohen fue detenido, torturado, otra vez torturado, y otra, y otra, y finalmente condenado a muerte. El 18 de mayo le ahorcaron en una plaza del centro de Damasco y para humillarle a él y a los judíos dejaron su cuerpo colgado para que todos le contemplaran durante muchas horas. En 1967 tuvo lugar la Guerra de los Seis Días, en la que el ejército israelí le dio una somanta de palos a los sirios utilizando la información que El Cohen les había robado. Israel pidió que le devolvieran el cuerpo de su agente, pero Siria se negó. Sabían que lo intentarían robar por cualquier medio, así que llegaron a cambiar su ubicación hasta en tres ocasiones. No permitirían que homenajearan a quien les había hecho tanto daño. Su cuerpo no ha aparecido, pero sí una serie de televisión en la que imagino que los sirios no quedarán. Muy bien parados. Fernando Rueda, millones de gracias. Sí. Un abrazote, chao. Luego.